Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 7 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de hoy martes 19 de enero. El alcalde aseguró ayer, ya lo han escuchado ustedes, en el chbondía que estamos al borde del colapso sanitario. La pasada semana los ingresos hospitalarios subieron en más del 90% y en algo más del 50% la ocupación de las camas de UCI. El ejército ha vuelto a Elche para desinfectar otro geriátrico, el, el Asilo de Ancianos, por ese brote grave de COVID registrado y que se suma al de Altavix. Ante esta situación, el equipo de gobierno organizará a partir de la próxima semana reuniones periódicas de coordinación con las cinco residencias de ancianos que hay en Elche, con el fin de mejorar la gestión de sus necesidades frente a ...a la pandemia, según Puri Vives, concejal del área. Las reuniones de coordinación se veían para mejorar la gestión... ...de las necesidades que ahora mismo tienen las diferentes residencias... ...con las que nosotros, como ayuntamiento, queremos seguir colaborando... ...en un momento tan complicado como el que vivimos... ...con el aumento tan importante de contagios que estamos viendo. Ante esta grave situación, lo más triste son las conductas irresponsables de algunos, que siguen produciéndose más de 200 sanciones impuso la Policía Local este pasado fin de semana. Los agentes intervinieron en huertos y casas abandonadas al celebrarse una reunión ilegal de hasta 25 personas que estaban consumiendo alcohol y drogas. Además, en la noche del sábado se actuó en dos fiestas en un hotel en el que los clientes incumplieron todas las medidas de seguridad. Este martes, a mediodía, vuelve a reunirse la Comisión Interdepartamental ante la COVID en el Palau de la Generalitat, por lo que se espera que el Presidente del Consejo, Chimo Puig, avance más restricciones para frenar una situación mucho peor que la que sufrimos en la primera ola de la pandemia en Elche y en la Comunidad Valenciana. Los contagios siguen disparados y hoy conoceremos la actualización por municipios, eso será ...en nuestra ronda de noticias, en el programa de hoy además... ...hablaremos de la situación de los docentes... ...y cómo están afrontando el regreso a las aulas... ...eso será en unos minutos... ...también entrevistaremos al diputado provincial del Partido Popular... ...Juan de Dios Navarro... ...y en la recta final abordaremos la importancia de fomentar... ...la mediación judicial para aliviar la sobrecarga de los juzgados... A grandes rasgos son los contenidos de La Glorieta y les invitamos a que se queden con nosotros aquí en el 101.4 BTLH Radio Marca. Y lo hacemos primero con la voz de uno de los grandes de la música, la de Luis Armstrong, Only You. Only you can make this world seem right Only you can make the darkness bright Only you and you alone can still me like you do And fill my heart with love for only you <laughs> Baby, only you can make this change in me For it's true of my destiny And when you hold my hand I understand the magic that you do You, my dream come true My one and only you solo tú nos importas como oyente aquí en nuestro programa La Glorita y seguimos con más música en Estados Unidos en el hospital de una prisión de California murió hace unos días por COVID Phil Spector, el que cambió el sonido del pop, el paradigma del productor discográfico inventó el muro de sonido en los años 60, trabajó con los grandes Beatles Rolling, Beach Boys Turner Ni su caída creativa ni una condena por asesinato que le acompañaron en sus últimos años pudieron con su fama. Su primer éxito fue con Teddy Bierce, To know him is to love him, frase que la sacó de la lápida de su padre.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 Y seguimos disfrutando de la música, de la colaboración de Pablo Alborán desde, a, de a, desde hace varios años con la cantautora francesa Zaz. Sous le <tose> ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon cielo de París Veen passear al amor Amantes que van mostrando Su aire feliz sur so le pont de Bercy Un filozafe así De musicien Quelque bateau Puis des gens par mille diems Bajo cielo de París Canta el amanecer La cancion de D'esta de vieja ciudad. Près de Notre-Dame Parfois pour een drama. Rume de sa Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été Accordéon d'un marinier L'espoir fleurit Un ciel Son secret pour lui, depuis kan. Ik il, il est niet. Ik heb 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasa 16 minutos de las 9 de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta después de esta selección musical, vamos con la primera de las entrevistas. Desde que comenzó el presente curso escolar se ha demostrado que las aulas son lugares seguros ya que la gran mayoría de los contagios se están produciendo en las reuniones y contactos sociales pero la relajación de esas relaciones sociales durante estas vacaciones navideñas han disparado sin duda los contagios y el regreso a las aulas ha hecho temblar al profesorado que debe retomar esos grupos burbujas totalmente pinchados. Desde el sindicato STPB se pidió el retraso del inicio de las clases presenciales, pero el Gobierno valenciano no lo ha consentido y las clases se retomaron el pasado 7 de enero, en aquellos municipios donde el temporal de nieve no lo impidió. Es el caso de Elche. Pues ahora queremos saber cuál es la situación en los centros educativos y para ello contamos con uno de los representantes de este sindicato de docentes del Enseñamen del País Valencià en la comarca y responsable de la Secretaría General del Este PB, Pepcoy, a quien saludamos. Buen día, Pep. Buen día a todos y a todos. <coughs> y desechar vos en estos momentos tan complicados que tenéis de, de pandemia. Muchísima salud. Eh... Wou je eens weten, wat is de situatie die in dit moment in deze centrales educaties is? Wat is de situatie? Je een beetje de introductie. Eerst wilde ik beginnen. Ik deze situatie. Ik wilde dat, sinds het begin van het jaar, we elkaar steunen en feliciteren en doneren steun aan de hele docenten, die het centraal onmogelijk maar dat het seo ondanks niet moet verweren, niet discrimineren per situaties economische, niet per technologieën, en dat het in de manera werkt ja ¿vale? pues, en op een verantwoordelijke manier en dat het is. En dat moet je ook erkennen, want is een sector die is, ook een En nu de situatie, de introductie van je is al een De problematiek die de de, de Nadal... van en Nieuwjaar, dat was juist wat er niet no haberse fomentado, pues se ha donado mes e bombo platillo a les redes de Nadal que mai, ¿vale? Bueno, pues el que está pasando a nivel social que se han incrementado pues a nivel de centres ha pasado exactamente igual. En el primer trimestre el centres estaba eh prou contents... porque la situación estaba muy controlada y se han donado poquísimas situaciones de contagis y de aules confinades. Ahora al tornar, pues a partir de, del día 7 dus pues ya ja van comenzar en la problemática is... dat we hebben veel casos... ...de, de gente contagiada... a niveau de en professorat... ...per maar que je hebt dit... ...les relacions sociales en les festes... Pues a trencat, per exemple, de centres... ...que els grups van boies, que estaven controlats i tot... ...a niveau de professorat ha passat igual... ...del professorat també... ...persons adultes pues, han tingut les seues reunions... ...com és normal de famílies... ...i tot això s'ha traduit als, als centres educatius... Ja ...en què el problema pues dat zijn, augmentat els casos moltíssims i respecte al professorat dir-vos, pues que les vaides, per exemple, s'han incrementat també moltíssim perdó, per dues situacions, en confinada i i tot això pues, complica el funcionament dels centres en aquest moment. I eh, teniu dades, dades dels centres de Elx, perquè suposa que es, eh, es, confinaments han crescut com has, has dit tu i, sí, sí. i seran moltes es, escolars, eh... En daders, eh, pues, no pueden tener una vana radiografie. Want je weet, ¿sabes qué pasa? Dat is dat er een protocol in de centers educativos, daarin is een paar confidencialiteiten die niet se kunnen publiceren, maar voor per desgracia, dan meten in sectors de la sociedad die discriminatieven, de situatie is de kwaliteit van de En in het centrum, pues, en in dat soort ze in sí que cuando se dona el confinamiento de un aula o, un professor, docent, o alumne, se, eh, des de un profesor, profesora, de una docente, o de algún alumno, se desde el equidirectivo del centro se pusen en contacto directamente en las familias implicadas, pero no en la resta de todo el centro para no crear alarma social. Y, y desde el rey territorial la información que se pasen es, es digo, pues es un tan per se pero tampoco es concreta en pedazo, pero guardar la confidencialidad y y un poco el pues, eh restringir la información. Maar sí que kijkt solo que denominad en el ejemplo, en la comarca, en Santa Paula y Crevientame, tenéis eh algunas aulas confinadas y más casos de contagio de alumnado y de profesorat en el virus. O sea sigui, que respecto al primer trimestre, desde Territorial, por ejemplo, se han parado que se han cuadricu eh tre más del que eh, eh a sobldir el que està passant també, eh, ara mateix han actualitzat les dades de contagis a Elx sí. i la incidència ha en més de 600 casos per 100.000 habitants. Suposei que sí. això mateix està passant en les aules. Que el a... va demanar al govern valencià eh, retardar l'inici de, le, sí, sí. de, de les classes. No no van acceptar la proposta i ara Aara, esta semana, Kianiwa, de het Bueno, nosaltres, pedíctame, a WISTA, la reunión que van a solicitar a consellería ya. Ja. Bueno, nosaltres, te entrevallen la consellería de cara, de cara al segundo trimestre, después de, de las festes de Nadal, desde el día 11 de december, ya ja le van a estar feines propuestas de comenzarme eh, También saben que venía la lona de Fred, pues encontré comenzar el día 7 -lo el dilluns, dia 11, com a verlo, DISA, pero el día 11, como a minim, y ahí va a tornar a valorar. Abonneer commentaar de situatie, maar también u leerde ik dat entre el día C en el día 8... van a haber mall centers deels, pero siempre que la, la calefacción no funcionaba, mientras que el ayuntamiento la reparaba y todo, pues se presentarían al día segund. Imagineo el, el frequefe, ales aules, en eh, les ging de género vertes y les portes, y se calefacció. El día Jungster lo viste, eso ya ja se va a normalizar, pero claro, van a ser dos días que nosaltres pensavam la situació meteorològica que tenien, que no tenia per què estar patin el alumnat i el professor, mes eh a banda de la situació de la pandèmia, Ramon el Fred i Dirbeta i Dirte també dir-vos que molta gent posa pues, dos dies per piar fred, per piar refredat i estar de baixada a continuació perquè se van quedar ses, sense veus i sense res per les temperatures. Bueno, pues a partir d'ahi nosaltres eh les classes van eh, va començar el día 7, excepto en el municipio y la nevada va a ser el mes grande, y nosotros, por banco de la van a solicitar la reunión del fórum... El fórum que se va a crear cuando va a comenzar la pandemia es eh, un fórum que está formado por la Consellería Educació, de Educación, de, representantes de pares y mares y del sindicat, o sea, sigui, de toda la comunidad educativa. Y precisament, a precisamente la Consellería es a convocata ese forum que van a solicitar en su momento. Eh, les propostes nostres es. ...si lógicamente en els centres educatius igual que a nivel social s'han incrementat escassos tant de alumnat com de professorat. En els centres han de posar més mesures de, de sanitàries de seguretat per a prevenir tota esa situació. I des d'aquest propòsit estan els famosos purificadors de aires que la conselleria ja es va dir que de cara a la zona de Fretitó en els centres, pues se van començar a posar quan van, se van incorporar després de, de les vacances de Nadal. Eh, el tema sí que es verdad en Éste por ejemplo, es sí que el ayuntamiento han posado personas que se dediquen a medir el nivel de CO2 en esos saules, de eh? y en cuan pase por esos saules dicen, "pues debo abrir la finestra ...ahora la, la tanque un poco que para el tema del fred i anaer fe lo compatible." Y després por pues, digo de Manan que a tot el, el personal que está en un centre educatiu en el moment que tingas hospiters del que siga pues fer-li el test corresponent que pues, sigui a estar confinat, perquè, clar, Se danen situaties waarin de persoon is in het en dan is hij in is hij in de huidige is hij in de huidige situatie in het centrum, en dan is de huidige situatie in het centrum, en dan is hij de huidige situatie in het centrum, en dan is hij in de huidige situatie in En dan que hij in de huidige situatie in het centrum, en dan de ...si fa de fred... ...la finestra... ...está oberta del tot... ...un poquet... ...la porta... I tot ...això que passa... ...o sea sigui que és molt complicada... ...la situació en els centres... ...i després... ...altra demanda... ...que la conselleria en això... ...també coincidim... ...és... Eh, ...acelerar... ...la vacunació... ...dentro del professorat... ...com a prof, eh, personal vulnerable... ...també... ...i en la segona fase... ...de vacunació... ...pues que ens inclogeren ahí... ...per a estar eh, preparats... ...i fer front... ...a tot el que tenim davant... ...perquè no de d'oblidar...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 tiene medidas de comunicación a nivel de noticias y todo, es que nosotros entrarían en la última fase. Eh, se le está demandando al gobernador central y también al gobernador autonomí que siga en la segunda fase para avanzar la vacunación de los profesora, el personal docente. Eh, la consejería de educación te di que está atrevallante del tema y para y planteándose a la consejería de Sanidad, claro, no podemos olvidar que imana en este momento son la sanidad a nivel de ministeria, a nivel de consellería. Weetten si we de reünie van de Ik denk het inderdaad is en dat ze dat zullen doen. Maar als er ook meer informatie is? Wat als er meer informatie is? Wat als er meer informatie is? Wat als er meer informatie informatie is? Wat als er meer informatie is? Wat als er Wat als er meer informatie als er meer informatie is? Wat als is? Ja eh, capaciteit, per a ja reprendre el último trimestre o estas evaluaciones eh, de, de manera telemática? Pues, eh, pues, la posibilidad está, igual que va a pasar cuando va a comenzar la pandemia. Si vos recorreo, el 14 de marzo se va a decretar el, el decreto de, de, del confinamén y ya ja se va a hacer, pues quieren 6 meses, te vayan telemáticamente en la alumna ahora pues si se complica modo el tema nos al tres estén de ya ja, el 11 de diciembre de se lo plantearon a la conselleria, en la previsión que tenían perdaban que es el que ha pasado que es de primar la salud está claro que el i y responsables políticos pues es bueno ser compatible la cuestión económica eh porque claro a eso también ya que tiene un conter pero perdaban de d'això, si no está la salud de las personas porque si las personas no están la situación económica no va a funcionar comprensiones I estem en onsaltres estén proposanten dat zeker in zo'n moment, ja, le digeren, eso y cuando tornaren el día 7, en la situación que tenían del FRED, y conforme se estaba donando toda la pandemia, le digeren, pues tancar el sen y confinar, igual que han veto, en países europeos. O sea, que esa posibilidad está ahí, y si va fa falta, son de que siga así, de que estanquen. En mira, que onsaltres estén defensando, y desde que va a comenzar la pandemia. Stiggeren defensie del tema de la presencialidad en el Centres, que eh, ISO eh, suposa no discriminar a cada alumna, per la situación económica, per la situación de timbre-ordinador, eh, eh, conexie en les redes, en les artses y todo eso. Pero, cuando va a falta? Si está primar la salud y no se puede ser presencial, pues, Fabien, como van Feria ja el 14 de marzo. Y ha ja tenido experiencia que aquella vegada va a ser la primera vegada. En vaak hier aan toe, maar aan toe, maar aan toe, maar aan toe, maar aan toe, maar aan toe, maar aan toe, maar aan toe, maar aan toe, aan toe, aan toe, aan son aan toe, aan toe, aan toe, aan toe, aan toe, aan toe, aan toe, aan toe, aan toe, aan toe, aan ...eran espais... ...que van estar molt controlats... I, ...i la situació va estar controlada... ...per part dels centres educatius... ...de, de, de dir del professorat alumnari, de ...i també de les families, o oi... Sea, ...de tota la comunitat educativa... ...que hem de felicitar a tota la comunitat educativa... ...perquè ha sigut responsable. Ara, en esta, segona, en esta situació que tenim ara... ...la tercera onada... ...el segon trimestre... ...pues esa seguridad en els centres... ...s'ha perdut, per, per això vos deia... ...que el que de fer es recuperarla e incrementar las medidas de seguridad a todos los niveles. a ja que aprendre eh, a a boresi en las vacances de Semana Santa tornemos a una cuarta no igual. Eh? <laughs> Efectivamente. Eh, te ya ja te di eh, políticamente eh, algo que me ha criado la tensión. Yo he comentado y a niveles sindical también he comentado en guay precisamente el Nadal se fomentan mesquemai. Y esto se hace desde desde la el estatus político A, això, pues, a la sociedad que ha hecho fomentar por pues, las festes, intercambios y de todo y y no se debería haber hecho así. Entre otras cosas, Tokyo Scientifics se han cansado a durar el, el octubre, noviembre y diciembre de avisar de esa situación, que no puede ser un Nadal normal, igual que ha pasar en el Stu que volvían ser un Stu normal. No, encara no han recuperat la normalitat, però estem jutjant. Ja, Pepco, ja. moltíssimes gràcies per la informació sobre la situació de centres educatius, eh? a y i fer, fer també una, una crida a tota la ciutadania, eh? que hem de ser responsables i cercas de, de les eh, instruccions sanitàries que són els que van en moven per a que entre tots, pues esta pandèmia aconseguir aturarla la perquè si no no anem a acabar mai. 101.4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 Con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 32 minutos, el termómetro sigue subiendo, llegamos a los 7,7 grados de temperatura y hablamos ahora de cuentas, de presupuestos, porque el gobierno provincial, la diputación, consiguió aprobar su presupuesto para este año sin ningún voto en contra. Hubo, por tanto, consenso de todos los grupos políticos porque consideraron que era necesario esa unidad política para hacer frente a circunstancias tan extraordinarias como las que estamos sufriendo por la pandemia. Pues bien, hoy vamos a hablar con el diputado provincial de Cooperación, Voluntariado y Atención a Ciudadanos Extranjeros y concejal del Partido Popular en la oposición aquí en el Ayuntamiento de Che, Juan de Dios Navarro, a quien damos la bienvenida al programa. Buenos días, Juan de Dios. ¿Qué tal? Eh, buenos días, y Feliz año que no nos hemos visto en antena desde el año pasado. Cierto. Por eso también hablaremos de los retos de 2021 y quizá también hacemos balance de 2020, aunque el balance está claro. Pero he querido comenzar la introducción haciendo hincapié en ese consenso político. ¿Por qué en la Diputación y no en el Ayuntamiento de Elche? Bueno, pues a ver... Ahí hay que ver también las personas. Yo creo que el presidente Carlos Mazón es una persona de consenso y, sobre todo, de un talante dialogante y de, de llamar a, continuamente a la oposición para los temas eh, del día a día, no los temas importantes que, al final, son los que, nos, eh, eh, los que necesitamos todos los, los ciudadanos. Y, bueno, en ese sentido, Carlos Mazón ha demostrado desde el inicio de esta legislatura pues, que tiene un talante de consenso continuo y ahí están, aparte de este presupuesto que no ha contado con ningún voto en contra, eh, las 17 modificaciones presupuestarias que se hicieron en el anterior eh, ejercicio, que contaron con la unanimidad, a excepción de, de una que hubo una excepción por cuestión formal de, por parte de compromiso. Al final yo creo que están las personas y creo que es lo que tenemos que ir a, a llegar al, al consenso y, sobre todo, a que ten, todos tenemos que colaborar, estemos en oposición. O en gobierno, pero lo que sí que es cierto es que tiene, hay que tender la mano y quien tiende la mano habitualmente y la voluntad tiene que estar en el gobierno. La oposición, por mucho que se quiera pues si el gobierno no quiere, no habrá consenso. O sea, que responsabilizas al alcalde de no haber conseguido ese consenso como Carlos Mazón en el Ayuntamiento de Elche. Pero Carlos, si se ha caracterizado de, de algún modo en su primer mandato fue precisamente de ser un alcalde de consenso y de talante de, de, de, de diálogo. ¿Qué pasa? ¿Hay un segundo alcalde en este segundo mandato, en su segundo mandato? Eh, ha cambiado. No, a ver, los hechos, los, yo, no, yo no digo cómo es uno otro, al final los hechos eh, marcan la realidad y lo que sí que es cierto es que, bueno, que tanto el presupuesto del 2020 como el del 2021, el Ayuntamiento de Elche eh, ha, contado con, ha contado con el voto en contra de, de toda la oposición y, bueno, esto es una realidad. Yo creo que al final aquí tenemos que hacer un esfuerzo y quien tiene que tender la mano Realmente y tiene que haber lealtad institucional, que yo creo que en la diputación eh, hay una lealtad institucional real. Eh, bueno, la marca quien gobierna y quien gobierna es el que tiene la potestad de… Yo te recuerdo, nosotros hemos presentado casi 100 enmiendas a los presupuestos para mejorar un presupuesto bajo nuestro punto de vista, eh, al margen de presentar una enmienda a la totalidad. No se nos ha admitido ni, ni una sola pues el talante ahí se, se ve. Aún ha probado un botón. O sea que para ustedes eh, el Partido Popular en Elche, su portavoz, ¿está haciendo esfuerzos para esa unidad política? Continuamente estamos presentando mociones estamos presentando eh, proyectos, estamos presentando iniciativas, estamos intentando y tendiendo la mano para colaborar para eh, las ayudas a la hostelería. De hecho, eh, nos hemos reunido, cosa que el alcalde no hizo el día de la manifestación, que la verdad es que para mí fue un día triste porque bueno, había un sector que lo estaba pasando muy mal, estaba la plaza de Baix eh, con muchos eh, hosteleros y personas que lo estaban pasando francamente mal y creo que fue una falta de decoro el, el que ni el alcalde ni nadie del Gobierno bajara a recibirlos. El Grupo Popular estuvimos allí y luego nos reunimos con ellos porque lo mínimo que tenemos que hacer es estar al lado de las personas que lo están pasando muy mal. Yo sé que muchas veces en política hay que elegir entre lo, menos, entre lo malo y lo peor. Pero bueno, hay que, hay que estar, y yo creo que en ese sentido nosotros estamos intentando ayudar a hacer una ciudad mejor. Muchas veces está la crítica política, pero entre otras cosas hay que hacer una oposición constructiva, como yo creo que estamos haciendo, presentando muchas iniciativas. ¿Y en esa crítica política del Partido Popular no consideran que les sobran algunos pleitos porque han tenido que judicializar algunos asuntos? ¿Podían no haberlo hecho en aras al bueno, diálogo o no. a mejorar las relaciones con el Gobierno? Efectivamente, eh, pero vamos a analizar dónde hemos metido pleitos. Eh, cuando a ti te, te ocultan una información, no te dan una información... Al final, cuando ya la hemos, repetido, lo hemos re, re, requerido reiteradamente, al final nos dejan solo una vía y al final la justicia nos da la razón. Ahí está el informe de cuatro casas que nos dieron del mercado central y bueno, la realidad es que tuvo que venir la justicia para que el, el equipo de gobierno, el señor alcalde, hiciera público un informe que eh, teníamos derecho como, como concejales de de esta institución el poder tener esa información. Al final, eh, yo soy de los que piensan que no hay que judicializar la, la política, lo que pasa es que cuando al final no dejan otra, otra opción para que salvaguardar los derechos que tenemos, que sobre todo la importancia estamos representando a miles de licitanos. Y yo creo que no se presenta un proceso judicial ni se presenta una demanda exclusivamente porque eh, tengo una inquina o tengo... Eh, ...algo que quiero hacer daño, sino porque está, tienes que también defender los derechos de los helicitanos. Y yo estoy aquí, Juan de Dios Navarro, no por ser soy es Juan de Dios Navarro, sino porque me han votado a los helicitanos para que les represente y defienda los intereses que yo creo que son legítimos, no por una cuestión eh, personal. En Elche está usted en la oposición como concejal del Partido Popular y en la Diputación Provincial está en el Gobierno, al frente de Carlos Mazón. Por eso también le pregunto cuáles son las relaciones, han mejorado en 2020 las relaciones con el Ayuntamiento de Elche entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Local. Sí. Yo creo que, bueno, los esfuerzos que, que se están haciendo por parte de la Diputación son totales. El presidente, la primera visita que realizó eh, a un municipio de la provincia de Alicante vino a Elche, por la importancia de tener Elche. Eh, yo creo que eh, tenemos que trabajar con lealtad institucional, que es lo que llevo diciendo desde el inicio de, de la legislatura. Incluso, yo creo que recordarás una primera, una primera entrevista que tuvimos eh, Patricia Macía y yo en tu programa... Donde, lo dije claramente, la lealtad institucional es fundamental para que las administraciones se puedan entender. Yo creo que Elche se merece tener toda, aquella, toda la inversión posible de la diputación, pero para eso también hay que tener lealtad institucional y trabajar de la mano. No, me, no, no entiendo otra forma de trabajar, porque al final los, los intereses tienen que ser los mismos, que es el bienestar en este caso estamos hablando de Elche, pero de la comarca de Alicante y de la provincia de Alicante. El Gobierno local ha mostrado lealtad institucional para merecerse la inversión eh, que pueda recibir. Y ahora hablaremos de la inversión que la Diputación va a destinar a Elche. Eh, sí, yo creo que, por ejemplo, hay un tema que está enconado que todo el mundo tiene en la cabeza, que es el Palacio de Congreso. Yo creo que… En la primera reunión ya se estableció que iban a haber unas reuniones, que se iba a convocar el Consejo Social y eh, ni se ha convocado por parte del Ayuntamiento del Consejo Social ni se ha convocado la Comisión bilateral a, a la Diputación, solo se, se recibió una carta donde se exigía por protocolo hacer una serie de pautas y yo creo que nosotros desde la Diputación hemos estado reuniéndonos con todos aquellos colectivos y asociaciones que lo han eh, requerido del CHE porque es un tema... ...fundamental y nos han pedido pues eso... ...y luego hemos actuado como creíamos que tenemos que actuar... ...no podemos hacer una inversión tan importante... sin un estudio que nos eh, diga cuál es la necesidad que tiene Elche... ...pero no por nada sino porque va a ser la, la inversión más importante... ...que tenga Elche desde eh, la Universidad Miguel Hernández... ...que se creó en 1996-97 y también traída por el Partido Popular... ...y yo creo que ante eso... Tenemos que acertar porque esta infraestructura yo creo que va a cambiar el Che y va a darle un nuevo enfoque que es necesario, sobre todo porque el turismo y el turismo, eh, de, de, al final de, un turismo de congresos es importantísimo y va, va a revitalizar nuestra ciudad. Y sobre todo que no, no tenemos que entender esto como una rivalidad entre barrios. Yo creo que eso es eh, el mayor error que podemos cometer la infraestructura esté donde esté va a ser beneficiosa para Elche y para todas sus pedanías. Y eso es lo que tenemos que entender, ponerlo en el mejor sitio y sobre todo hacerlo en las condiciones que eh, podemos competir con el resto de España, no con, Al no con Alicante, con Orihuela, sino con el resto de España. Y yo creo que para eso hace parte un informe que yo creo que la Universidad de Elche, pues bueno, todos estamos eh, orgullosos de ella y creo que va a hacer un, un gran trabajo y va a dar luz Para poder hacer esa gran inversión que la Diputación de Alicante y el Presidente Carlos Mazón tienen muy claro que va a venir a ella. Bien, pues eh, ¿qué cuál es el compromiso que se ha incluido en los presupuestos de 2021 con respecto a esta importantísima pues, inversión? Pues el compromiso ante una idea que todavía no está plasmada ni tenemos proyecto ni nada ha sido una partida presupuestaria de 70.000 euros. La gente pensará, ¿cómo 70.000 euros para una inversión tan importante? Eh, lo importante era iniciar la, y poner una partida para poder hacer modificaciones presupuestarias en función de la necesidad y de eh, eh, cuáles eran los plazos que teníamos. Ahora mismo no tenemos ni proyecto, ni tenemos ubicación, ni tenemos nada. Con esto lo que sí que estamos haciendo es asegurarnos que vamos a poder tener anteproyecto que es necesario para poder eh, iniciar, como todos saben, un, un expediente de contratación, un expediente de, de adjudicación, en ese sentido… Yo creo que este año eh, vamos a iniciar con todos los, los trámites para, para este Palacio de Congresos y la gente también tiene que tener claro, una cosa. Un Palacio de Congresos de esta entidad no se construye en tres meses, tiene un procedimiento y, sobre todo, pues, tiene eh, una serie de plazos que, que hay que cumplir. Y con esto el presidente Carlos Mazón se compromete con él, como ya lo hiciera en su momento a César Sánchez y, al final, el Partido Popular eh, está comprometido con el che y el che es importante para, para los gobiernos. Pero ese estudio que han encargado eh, a la Universidad Miguel Hernández condicionará el anteproyecto. ¿Esos 70.000 euros también servirán para pagar ese estudio? No, no, no, no. A ver, eh, nosotros no, no, el, el estudio no lo hemos encargado nosotros. Vino a Federco, nos solicitó la ayuda porque creían que era importante. Eh, Federco, esa asociación... Que el, que el alcalde de, de Elche eh, siempre ha vanagloriado y le ha parecido que es de, de las más importantes que tenemos porque aglutina a Elche y la comarca. Pues bien, ellos nos lo solicitaron, el presidente de la Diputación le pareció correcto, sobre todo porque es una iniciativa de interés y e de inquietud de, de, de una ciudad y, bueno, y ellos han encargado ese informe, y ese informe no tiene nada que ver el dinero de, de ese informe con el, con el dinero que, que está presupuestado. Y repito, se pueden realizar modificaciones presupuestarias, como todos los oyentes saben, y se han realizado en todas las administraciones, y si fuera necesario, porque va más rápido eh, o fuera necesario más dinero, se hará una modificación presupuestaria, igual que la que se hizo para ayudar a la palma blanca, que todo el mundo tiene que recordar, que a final de año, por la situación de crisis que tenía la Palma Blanca, Elche, eh, la Diputación hizo una modificación de 100.000 euros para poder ayudar a un sector que lo había pasado muy mal y que lo estaba pasando muy mal y que sin esa ayuda pues, probablemente desaparecería. Pero con independencia de lo que diga el estudio que FEDELCO ha encargado a la Universidad Miguel Hernández, la inversión de 40 millones para construir ese centro de congresos en Elche, sea donde sea, está garantizada. ¿Por parte de sí, la Diputación? La, sí, la, la Diputación de Alicante, el presidente de la Diputación, tuvo un compromiso de que iba eh, a financiar ese, <ríe> ese proyecto. Y, sin, y no, hay, no ha habido ningún cambio por parte de la Diputación. Lo que sí que entiendo es que seremos responsables y vamos a hacer un proyecto en base a algo. Uh -huh. Porque yo cuando me voy a comprar una casa, no digo voy a comprar una casa... Y la voy a poner aquí sin saber ni cuántos vamos a vivir en la casa, bueno, ni eh, para qué va a servir la el casa. El ayuntamiento ni... lo tiene muy claro, ¿sabe dónde tiene que ir la casa? ¿Sabe dónde tiene que ir no, el Palacio de Congresos, pero, ver, en, el, en el solar qué, de qué Highton? Qué bien, bien, si, si él lo tiene claro, que te tengo que decir que en el único, último informe que tenemos de la Diputación del Ayuntamiento en ningún momento habla de Highton, yo creo que, eh, que repito, eh, que el Partido Popular no está en la lucha que quiere meternos el alcalde. El Partido Popular, si tiene que ser Highton, hayton, si tiene que ser el pla, el pla, si tiene que ser donde sea, eh, si tiene que ser en y en altavi que el Partido Popular no está en eso. Que el alcalde lo que quiere hacer es distraer y, sobre todo, generar una situación de crispación entre barrios, que el Partido Popular no está en eso. Si tiene que ser Hayton, el mejor sitio, que sea Highton. Si al final lo que queremos es que la inversión que se haga en Elche sea rentable y realmente revitalice Elche. Que, no, que esto no es una cuestión electoral, que es que hay gente, yo creo que se están equivocando, cuando realmente quieren generar una crispación, en, en absoluto crispación, si lo que hay que hacer es traer inversión a él, que sea productiva y que podamos eh, revitalizarnos, pues ni sí más que, ni menos. Y pues sí tiene que, que ser high to high to, eh que no que aquí no… El PP no está en contra de Highton, que, no, que, que dejen de engañar a la gente. Pues para los socialistas, para este equipo de gobierno, sí es una cuestión electoral, porque ellos prometieron en su programa electoral que este centro de congresos iría en Carrús. Eh, Ross, tú que tienes mucha historia en, este, en, este, en esta ciudad, recordarás que Alejandro Sober también prometió y además se aprobó y hubo una modificación presupuestaria para hacer un centro social en ese mismo solar, Yo La verdad es que, que el Partido Socialista promete una cosa, me parece muy bien. Prometió otra anteriormente y, sobre todo, había un proyecto. Y que, al final, repito, el Partido Popular lo que quiere es traer inversión a Elche que sea productiva. Y, sobre todo, eh, ¿va a ser el alcalde el que mueva los proyectos para el centro de congresos? ¿O tiene que escuchar al sector profesional que diga, como están en otros países y en otras ciudades, los eh, palacios de congresos para ser rentable. Eh, es que es una cuestión electoral. Uh -huh. Es que esas son las preguntas que, que sinceramente yo creo que hay que hacer y tenemos que sentarnos y ser eh, prácticos y sobre todo que sea, repito, una inversión productiva para Elche. Eh, ha repetido en varias ocasiones que el Partido Popular lo que quiere es traer inversión a Elche. ¿Qué inversión trae en 2021 en sus presupuestos? Bueno, pues eh, las inversiones que, que estamos trayendo, eh, principalmente pues, en, este, en este 2021, como ya se ha hecho público con el plan, eh, con el plan Planifica, eh, se van a traer eh, un millón y medio de, de euros de inversión, que va a ser eh, eh, cofinanciada por, la, por el Ayuntamiento de Elche. Ya hace un mes, como recordarás, eh, vino mi compañero Javier Gutiérrez, ...para hacer público el, el centro de salud, el centro social de Granales de del Sol... ...luego todos los campos de fútbol de césped de la ciudad y de, la, y de las pedanías... ...están confidenciados por, por la Diputación... ...y luego también está, que eso se entiendo que, que a lo mejor es para, para iniciarlo el, en el 2022... ...todo el arreglo de distintas calles por parte, de la el, parte del Ayuntamiento... Eh, ha solicitado la diputación lo que hace es eh, eh, destinar un dinero y al final es el, el ayuntamiento los ayuntamientos los que destinan eh, ese dinero para, para lo que corresponde eh. sin ir más lejos pues bueno obras eh, que se han podido ir haciendo durante eh, se van a hacer durante este año pues por ejemplo en la olla se va a continuar con el carril bici que va a permitir enlazar el centro urbano ya se enlazó con el polideportivo, ahora se va a enlazar con la vereda de Sendres. La semana que viene ya se inicia otro tramo más de la vereda de Sendres para arreglar lo que es el asfalto, porque principalmente es la seguridad vial lo que nos, nos compete en nuestras carreteras, y luego el, el carril bici, y luego pues eh, inversiones que se van a hacer pues, eh, con, con ayudas directas a, a los autónomos, a las pymes, a la hostelería, esa hostelería que lo está pasando tan mal, Y luego pues, también pues, ayudas a, los, a las entidades sociales, que más que nunca pues, eh, hay, que estar a, hay que estar a su lado. Un, un último asunto sobre el plan Planifica. El millón y medio de euros eh, que hay previsto en 2021 tiene, conlleva plazos, porque el Centro Social de Arenales es lo más importante, pero ¿cuándo empieza, cuándo concluye? Pues eso es una pregunta que le tienen que hacer el ayuntamiento de Elche, porque al final la diputación lo que hace es poner el dinero y quien tiene que ejecutarlo es el ayuntamiento, las, las administraciones locales, porque al final lo que la diputación hace no es una administración que, que quiere eh, ser ella la que, la que haga las cosas. Lo que hace es poner el dinero para que sean los ayuntamientos con su independencia y su autonomía la que pueda ir realizando. En ese sentido… Los proyectos están presentados, están validados por parte de la Diputación. Ahora lo que tienen que hacer es sacar a, a concurso la, la licitación y, que bueno, y, y al final, pues, eh, hacerla. Eh, la, el compromiso de la Diputación es que esté el es dinero. Ahora lo que tiene que hacer el, el ayuntamiento es, es eh, licitarlo y, y trabajar y gestionar. Ha hablado de ese plan de choque que en las administraciones ya están presentando, no solo la Diputación, Ayuntamiento y Generalitat, y parece que, por lo que nos dijeron del sector de la hostelería, la reunión que mantuvieron con el alcalde hace unos días, que se ha acordado unificar esas ayudas de las tres administraciones, local, provincial y autonómica, para que lleguen a los sectores más castigados como la hostelería, turismo, comercio, pero... La, la burocracia es la que es, va a haber una agilización porque ellos lo que piden es las ayudas ya, no esperar a que se aprueben los presupuestos que seguro que tendrán que esperar la tramitación de las alegaciones, sino que esa bolsa sea ágil. A ver, yo te puedo decir una cosa, eh, por parte de la Diputación, ya no hablar de futuribles, por parte de la Diputación se destinó en el año 2020, eh, por una modificación presupuestaria, 368.000 euros a Elcha para ayudas a, a la hostelería, a las pymes, a los autónomos. Eh, la ayuda que la Diputación destinó llegó, y además así lo, lo corroboró el, el representante de la Asociación de Hostelería, eh, que dijo que por parte de la Diputación, en todo el dinero que había previsto, eh, les llegó. De otras Administraciones pues parece ser que no les haya, han llegado, en palabras suyas. ¿eh? Y por parte de la Diputación no, no va a haber... ...y se va a agilizar al máximo, eh, de hecho, bueno, otro, otro, otro ejemplo, en pleno aprobamos que, la que las tres Administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Generalitat... ...iban a dar 100.000 euros para, para la Palma Blanca, también por trabajo de la Diputación, donde el sector puede decir que en un principio la, el Ayuntamiento no iba a dar dinero, al final conseguimos entre todos que poder, poder, pudiésemos ayudar a, al sector... Y la, la IANITAD no dio un solo euro para, para este sector. Pues bueno, yo te digo que la diputación va a agilizar y va a estar. Y evidentemente lo que sí que no podemos hacer es eh, saltarnos trámites. Pero la diputación es una Administración muy ágil y además eh, suele eh, ser de las que más pronto paga y sobre todo más agilidad eh, Y a veces también suele ser un balón de oxígeno para determinadas cuestiones en Elche. Se necesita mucho dinero, sobre todo, para financiar el patrimonio cultural. Y instituciones como el Museo, por ejemplo, de Pusol, la Diputación, eh, en sus presupuestos de 2021, ¿cuál es el compromiso con respecto a su aportación económica anual del Misteri o para eh, bueno, conservación la, la... del patrimonio? La aportación va, eh, va a aumentar. También todo el mundo tiene que saber que este año es una, un año muy complicado, sobre todo porque nos estamos centrando y es eh, los presupuestos de la pandemia. Por eso estamos destinando eh, muchos recursos, tanto a, al bienestar social, a las políticas sociales, como a las ayudas directas a autónomos, pymes y, y, y profesionales liberales. En ese sentido, por parte de la Diputación, hay un compromiso y se va a aumentar el, el la partida para, para el Misteri, eh, estamos colaborando con ellos y constantemente hablando con su presidente, eh, Paco Borja, para todas aquellas iniciativas que podamos hacer, incluso aquellas que, por cuestión de no haberse realizado las representaciones, pues intentar eh, solventar cualquier problema que haya para que puedan recibir las ayudas, y en ese sentido, pues el. el el Museo de Pusol ya contó con la ampliación que se hizo por parte de la Diputación, que fue pagada íntegramente por, por la Diputación, y en ese sentido vamos a continuar trabajando. Siempre y cuando tengamos claro una cosa, en este ejercicio lo más importante es las políticas sociales y las ayudas a los sectores tan afectados como estamos viendo, y sobre todo por desgracia por esta situación que continuamos teniendo de pandemia y que nos está afectando más duramente si cabe en estos momentos. Ustedes han criticado, el Partido Popular ha criticado mucho eh, cómo se está gestionando la conservación del patrimonio al ayuntamiento, al alcalde se le ha pedido que sea más reivindicativo, ustedes a través del Senado, su portavoz ha pedido financiación al Ministerio de Cultura para Santa María por esos desprendimientos de cascotes que se produjeron hace semanas y por eso me gustaría saber si desde la Diputación también se plantean la posibilidad de ayudar Por ejemplo, el alojado pues para la restauración de Santa María. Pues mira, sí, te tengo que decir que tuve una conversación con la comisión mixta que, que, se, que se ha creado para, para el tema de, del arreglo del patrimonio. Estuve hablando con eh, el arquitecto Antonio Serrano Bru para que poder tener esa reunión y poder ver que, en qué puede ayudar la diputación. La que sí que es una realidad, por lo que hablas de las críticas, es que ya hace un año, más de un año y medio. Por parte del alcalde dijo que ya estaba, que se estaba trabajando y que se iba a solventar todo lo relativo al, a la Basílica de Santa María, tanto que reivindican, sobre todo, el que hay que mantener el misterio y, y que hay ciertas cuestiones que no se pueden realizar en esta ciudad porque eh, podrían eh, poner en peligro el patrimonio de la humanidad. Yo creo que el ayuntamiento, pues bueno, no ha, no ha gestionado o no ha trabajado lo suficiente. Ahí también te tengo que decir que el Partido Popular en los presupuestos de la Generalitat Valenciana ha presentado enmiendas para el, para atraer más inversión y ayudas pues en cuestión de cultura y en otros temas eh, desde la Generalitat aquí a Elche y los diputados del Partido Socialista y de Compromiso han votado en contra a todas las a todas las enmiendas. Ahí vuelvo a al alzar a lo que se trata de tener consenso y diálogo, cuestión que eh, tanto en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Elche. Allá donde gobiernan eh, los partidos de peso y compromiso, pues bueno, no admiten ni una sola enmienda. A nosotros en la Diputación sí que se las hemos sometido eh, al señor Francés y a la señora Macía, eh, que es eh, regidora de Hacienda de aquí del Ayuntamiento. Y bueno, al final yo creo que tenemos que entre todos escuchar y no porque una iniciativa venga de una parte, decir el no por el no. Pues terminamos con dos preguntas. Como concejal de la oposición del Partido Popular, Juan de Dios Navarro. Balance de la gestión del equipo de gobierno en elche 2020. Bueno, yo tengo que reconocer que ha sido un año complicado porque la pandemia nos ha afectado a todos. Yo creo que he echado un poco, he echado en falta esa, ese consenso real y sobre todo ese, ese talante de, de tender mano para que la oposición pueda presentar iniciativas y sobre todo se les escuche. Eh, como realmente creo que sería bueno para que todos los solicitanos saliéramos beneficiados de esta, de, beneficiados no, no muy perjudicados en esta situación. Y yo creo que se podrían haber de, enfocado muchos temas de, de forma distinta. De hecho, hay todas las iniciativas que hemos presentado que bueno, que la mayoría han sido votadas en contra y las que se han votado a favor, pues bueno, se han quedado en el cajón del olvido. Hemos llegado ya a las 10 en punto de la mañana y terminamos la entrevista con el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Juan de Dios Navarro, y diputado provincial de voluntario de atención al extranjero y de cooperación con la última de las preguntas. ¿Retos para 2021 como miembro del Gobierno provincial? Bueno, pues aunque a la gente le parezca muy simple ...este reto, pero nuestro reto es poder ayudar... Eh, ...a que todas las personas que lo están pasando mal... ...y sobre todo los sectores que, que están eh, sufriendo... ...poder ayudarles y, y toda la voluntad del presidente Carlos Mazzani... ...y de los eh, 15 diputados, porque incluyo al equipo, en el equipo... ...a, a los, mis compañeros de, de Ciudadanos, Julia Parra y, y Javier Gutiérrez... ...que están haciendo una gran labor... Eh, ...pues que podamos eh, agilizar y sobre todo ayudar a, a todas las personas que lo están pasando mal... ...porque este año va a ser un año muy crítico y en ese sentido yo creo que... ...aunque es simple, eh, es realmente lo que, lo que tenemos que hacer desde la institución. Por cierto, Juan de Dios, a todos los políticos estoy preguntándole lo mismo... Eh, ...¿hay algún miembro del equipo de gobierno de la Diputación Provincial... ...que se haya vacunado antes de tiempo? Eh, que se haya vacunado desde tiempo, como todo el mundo sabe, tenemos dos eh, diputados, que es el, el diputado del, hogar, del doctor Esquerdo, que es el eh, fumotista Rosselló que como personal del del centro tiene que tiene que vacunarse, porque así lo establece el establecido Salud Pública, y luego está el mi compañero médico eh, Cano que también eh, se ha vacunado por prescripción, y entiendo eh, por las noticias que yo tengo. Eh, con conocimiento de salud pública. O sea, que estaban dentro del protocolo. Eh, yo entiendo que, que sí. De hecho, bueno, eh, el, el tanto eh, no es el médico donde, que está trabajando de forma privada para, sin cobrar, que es importante porque para eso no hace falta la compatibilización, eh, como médico del, del, Anucía, del club de la Nucía y luego está... Eh, Mi compañero Juan Bautista Rosselló, que como diputado del, del centro, doctor Esquerdo, teniendo su eh, despacho allí y teniendo que entrar a trabajar allí todos los días, pues bueno, tiene que estar vacunado, porque si no, eh, pondría en riesgo y en peligro a los más de, de, 100, eh, de 160 eh, pacientes que, que están allí, que como todo el mundo sabe, el doctor Esquerdo es el centro eh, de salud mental que… que, bueno, que que al final tiene pacientes de riesgo y tiene que estar. Y además así, salud pública eh, aparecía en el estado. Pues Juan de Dios Navarro, muchísimas gracias por eh, habernos aportado la información sobre el presupuesto, sobre la inversión y aclararnos algunos asuntos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Ha llegado la gran oportunidad para estrenar todo un Fiat Tipo.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 ...con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las diez de la mañana... ...y antes de la ronda de noticias... ...vamos a saludar a todos los que nos siguen... ...a partir de ahora por la señal de tele ...el programa La Glorieta... ...siempre de lunes a viernes... ...lo tienen ustedes aquí en el 101.4 de tele Radio Marca, comienza a las nueve en punto... ...y hoy lo hemos hecho... No con la tertulia política de los martes, la hemos sustituido por varias entrevistas realizadas para conocer la situación de los centros educativos de Elche y Comarca, con el responsable del Sindicato del enseñamiento del País Valencia, Pep Coy, y acabamos ahora de hablar con el diputado provincial y concejal del Partido Popular en la oposición en el Ayuntamiento de Elche y en el Gobierno, en la Diputación Provincial, Juan de Dios Navarro, ...para hacer balance de 2020 en Elche... ...y para hablar de las inversiones... ...que la Diputación Provincial... ...ha concretado, ha contemplado... ...en sus presupuestos para 2021... ...y en esta segunda parte... ...del programa La Blurita... ...además de la ronda de noticias... ...vamos a abordar... ...una de las figuras más... ...importantes y que... ...en los últimos años ha intentado fomentar... ...desde el Colegio de Abogados... ...estamos hablando de la mediación una figura que se intenta fomentar para resolver los conflictos y que no lleguen a los juzgados. En fin, podría ser eh, de tener éxito una buena solución para los atascos judiciales. Y en Elche sabemos mucho lo que es una sobrecarga de los juzgados, lo que es sufrir una justicia tardía. Así que vamos a hacer todo lo posible para fomentar esa mediación, la negociación frente a, lo, a la confrontación también en los juzgados. Y como siempre, antes de esa ronda de noticias, antes de conocer la actualidad, los datos no son buenos, se acaban de actualizar por la Consejería de Sanidad y ya sabemos que no iban a ser buenos por las declaraciones ayer mismo del alcalde que dijo que estamos en una situación límite, estamos al borde del colapso sanitario por el incremento de más del 50% de ocupación de camas UCI y de más del 90% de ingresos hospitalarios en los dos hospitales en la última semana. Pues bien, antes de conocer esa actualización de los datos que duplica la tasa de incidencia, ya se lo avanzamos, vamos a poder disfrutar con la música que seguimos seleccionando y vamos a escuchar a la cantante Tania Libertad, interpretando Noches de boda, del gran maestro Joaquín Sabina. Que el maquillaje no apague mi risa que el equipaje no lastre mis alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero, La guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo me pille bailando. Que el escenario me tiña las canas. Nu nunca sepa ni hoe, ni cuando, ni siento volando, ni ayer, ni mañana, dat het corazón niet no se pase de moda, dat de otoños me doren la piel, dat cada noche Sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Las verdades No tengan complejos Que las mentiras Parezcan mentiras Que no me den la razón Los espejos Que me aproveche Mirar lo que miro Que no se ocupe de el desamparo Que cada cena Sea mi última cena Que ser valiente No salga tan caro Que ser cobarde No valga la pena Que no me compren Por menos de nada dat no me vendan amor sin espinas, que dat no me niet con cuentos de hadas, que dat no me cierren el par de la esquina, que el corazón no se pase de moda, dat los otoños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 ...que todas las noches, sean noches de boda... ...que todas las lunas, sean lunas de miel. Magnífica voz, la de Tania Libertad, cantante... ...nacida en Perú, pero nacionalizada y residente en México... ...ganadora del premio Grammy a la excelencia musical... Y vamos a disfrutar también de otra composición muy creativa, la realizada entre Zahara y Luisa Sobral, sí, esa cantante y compositora portuguesa que se hizo famosa por componer la canción con la que ganó Eurovisión su hermano. ¿Qué color tiene tu piel debajo de mis sabanas. Cuando le ves a la luz en invierno por las mañanas, no sabría describir la caída de tus párpados. La caída de tu boca, el derribo de los abrazos, el vacío de tus brazos. Los recuerdos no saben. Los que se quedan, los que aún están, el recordar a el azul de mis ojos. Cuando 4 Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 16 minutos de la mañana y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Marga García, a quien damos la bienvenida. Marga, buenos días. Muy buenos días, Ros. Hoy tenemos muchas previsiones, pero esas previsiones las hacemos con la vista puesta en la evolución de la pandemia ya sabemos que los datos son malos porque eh, las declaraciones ayer del alcalde impactaron. Impactaron porque, bueno, aparte de esa actualización de, de los datos de hospitales, eh, señaló que están al borde del colapso y que la situación era prácticamente ya insoportable. Unos datos que nos impactaron mucho y que, bueno, los vemos reflejados una vez más en esa actualización que ha hecho como cada martes la Consejería de Sanidad. Y es que desde la última actualización del pasado viernes son 709 los contagios. Ya en total desde el inicio de la pandemia ya es una cifra que marea bastante porque son 9.229 las personas que se han contagiado en estos 10 meses de pandemia. Y actualmente la incidencia está ya en 641 por cada 100.000 habitantes. Además, tenemos eh, que lamentar cuatro fallecidos más y la cifra ya asciende a 67 personas. Así que, bueno, unas cifras nada positivas, continúan la tendencia de hace unos días. En esa rueda de prensa se, se le preguntó al alcalde si está garantizada la atención sanitaria de continuar estas cifras aumentando. Chimopuch dijo que sí, porque teníamos hospitales de campaña que ya están recibiendo a los primeros pacientes, el de Alicante. Y el de Valencia también dijo que hay acuerdos con la sanidad privada, con lo que el hospital IMED imaginamos que también está recibiendo derivaciones de pacientes de eh, salud pública. Sí, de, por pero, el momento sí que está garantizada esa asistencia, pero dio además uh, dos datos y es que en apenas una semana los ingresos en UCI se han duplicado Y en planta ya ha aumentado un 93% en apenas siete días. Así que, bueno. Pero los espacios en el hospital general se están ocupando. Por parte de, también supongo que tendremos que, que hablar con los responsables sanitarios de cómo va ese plan de contingencia, de cómo va desarrollándose a medida de, de estar sufriendo este incremento de los contagios. Evidentemente es una cuestión que queda ahí pendiente. Muy atentos estaremos. Y bueno, al margen de estos datos pues todavía eh, hay gente que parece que no es consciente de la situación en la que nos encontramos. nos encontramos y en este fin de semana la policía local ha interpuesto 221 denuncias principalmente pues por no usar mascarillas por no respetar ese distanciamiento social y también por Un, eh, los grupos de más de seis personas, 221 denuncias. ¿Sí? Entre ellas, por ejemplo, destaca la intervención de un grupo de 25 jóvenes Vaya. que se reunían en, en casas abandonadas para consumir alcohol y además se intervino en dos fiestas en un hotel. Así eh, que, bueno, encima, tenemos eh, turismo que viene aquí a hacer fiestas que, bueno, y, a, y a incumplir. Parece el... que para algunos estas cifras, no sé si no son suficientes y siguen... Bueno, pues siendo irresponsables. Y también hablamos, por supuesto, de la situación en el asilo ayer... Eh eh, fueron a desinfectar esas instalaciones uh -huh. después de, bueno, de esa situación en el asilo que se ha complicado en los últimos días. Acudieron 20 efectivos de la Unidad Militar de Defensa Nuclear, Biológica y Química del Ejército. Para desinfectar otra la segunda residencia de después mayores de de que tiene el, la misma gravedad, el mismo nivel de uh -huh. gravedad del brote COVID que la de Altaviz Con más de 60 contagiados, la mitad de los trabajadores también contagiados Están ambas residencias bueno. intervenidas uh -huh. y evidentemente ya, están, ya está causando pues, eh, efectos muy, uh -huh. muy graves, muy preocupantes eh, ese número de contagios porque ya hay residentes uh -huh. ingresados en el hospital y en estado grave. Uh -huh. Y precisamente el ayuntamiento ha anunciado que organizará reuniones de coordinación con las cinco residencias de ancianos del CHE para mejorar la gestión de sus necesidades frente a la pandemia ante ese aumento. Eh, de contagios. La primera reunión tendrá lugar la próxima semana y se celebrarán cada 15 días, pero bueno, para intentar ganar en eficacia en, en la gestión. En la actualidad, en el conjunto de las cinco residencias de Ancianos de Elche hay un total de 542 usuarios, 64 del centro senior, 120 del Domus Vilal 135 del de Carrus 101 de la residencia de Altavix y 102 del asilo de San José. Reuniones periódicas, por tanto, para poder atender las necesidades mucho mejor de los geriátricos uh -huh. como también tenemos uh -huh. ahora en estos momentos, hoy martes, tenemos esa reunión de la Junta de Seguridad que la pasada semana, lo recuerdo así como ya algo muy lejano, el concejal de seguridad decía que se iba a mantener para mejorar la coordinación de todas las policías y guardia civil para poder frenar esa oleada de robos que sí hay en las pedanías. Pero es que eh, creo que esta Junta de Seguridad también tendrá que servir para seguir controlando eh, el cumplimiento de la normativa. Eh, si tenemos una situación como... ...la que nos muestran los datos... ...una Eso situación es. malísima... ...sí, será primera... Eh, ...bueno, ha sido a primera hora de la mañana... ...esa Junta Local de Seguridad... ...a partir de las 12 el edil del área Ramón Abad pues, nos contará un poco las conclusiones de esa reunión y esos, eh, bueno, esos acuerdos que se han llevado a cabo en esa, en esa reunión donde están presentes pues, los diferentes cuerpos y fuerzas uh -huh. de seguridad del Estado. Pues sí, hay tiempo también habrá que preguntar a Ramón Abad si se van a pedir porque uh -huh. hoy Chimopuch se reúne con uh -huh. esa comisión interdepartamental con uh -huh. lo sí. que puede que haya nuevas, nuevas medidas. medidas o las restricciones se amplíen El cierre mm. perimetral o el toque de queda hacia adelante. Sí, al igual ya que veremos. en otras comunidades que ya están mm. adelantándose. Eh, y toque. Habrá que preguntarle a Ramón Ava también si, si van a, mm. eh, sobre esas nuevas medidas, las nuevas restricciones y sobre todo los controles que se van a poner, si se van a intensificar no solo para reducir los robos, sino también para, para reducir mm. esas conductas tan tan irresponsables de fiestas nocturnas eh, en eh, campos, en, en casas abandonadas, en mm. huertos o en los propios hoteles. Eso significa que hay turismo que viene que no sé si, si estará autorizado, si se le escuela a la policía en algún que otro control. Pues sí, mucho, mucho por trabajar por delante y además hoy tenemos más cosas, ¿no, Marga? Sí, porque la Edil de Gestión Tributaria y Financiera informa sobre asuntos de su departamento mm. después de esa comisión. Es cierto que se, se nos acerca el pleno. La semana que viene ya tenemos el pleno de enero. Es cierto, con lo que esta semana habrá comisiones de pleno Comisiones. Todos los días. Conoceremos también un poco las mociones que cada grupo va a presentar. Uh -huh, uh -huh. Luego también tenemos eh, rueda de prensa del portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Además, la edil de movilidad informa sobre novedades en el carril bus, además de, por supuesto, de esa junta local de seguridad. Uh -huh. pues, Así que nada, volvemos a la una con toda esa información aquí en Tele Radio Marca en nuestra web toda la información actualizada a lo largo de la mañana y en el Telenit todas las imágenes a partir de las nueve y media. Pues estaremos muy atentos eh, de toda la actualidad, de las noticias que nos vayáis a contar a la una, aquí en el 101.4 y con todas las imágenes esta noche mm. a las nueve y media y por supuesto en la web, en telex.es mm. las pueden también eh, pues, consultar Minuto a minuto, porque las actualizamos. Actualizamos esa actualidad de las noticias locales de este municipio. Gracias, Marga García. Hasta buen trabajo. Luego, Ros. Volvemos a verte y a escucharte a la una, como decimos. Nosotros continuamos la ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. Esta tarde a las 7 el Elche juega el partido más importante de la temporada hasta el momento. Una auténtica final por la permanencia. El conjunto de Jorge Almirón, que ya se encuentra en Valladolid desde anoche, eh, marcando zona de descenso se enfrenta a un Valladolid que es el que marca la zona de permanencia, eh, la diferencia son dos puntos, las cuentas salen claras, si el Elche es capaz de romper con su racha negativa de 11 partidos sin ganar si consigue la victoria esta noche saldría del descenso, si no lo hace seguirá una semana más y con un calendario muy complicado porque los próximos rivales son el FC Barcelona Valencia y Villarreal el técnico blanquiverde se ha llevado 22 jugadores y es que solo tenía 17 profesionales... Eh, ...ha recuperado a Lucas Boyé y a Diego González... ...dentro de la terna de lesionados... ...e incluye al nuevo fichaje a Johan Mojica... ...que apunta directamente al once titular... ...sin embargo, ocho bajas ha tenido el técnico ilicitano... ...por lesión, Guido Carrillo, Fidel, Tete Morente... ...Dani Calvo, Nuken Fulú y Luismi... ...se da la circunstancia de que ninguno de los tres pivotes... ...están Nuken Fulú y Luismi lesionados... E Iván Marcone está sancionado, con lo que podría cambiar de sistema y jugar, volver a los tres centrales o con el 4-4-2. Además, también se ha quedado fuera por decisión técnica una semana más con E, que evidentemente va a ser la primera ficha que deje libre, porque ahora mismo la única ficha libre que había es la que ha ocupado Johan Mújica. Han entrado cinco canteranos y el técnico no ha completado la lista con 23, con uno más eh, eh, para coger un canterano más que no va a tener protagonismo, el técnico se ha llevado 22. Johan Mújica que ayer fue presentado y que dejaba claramente que su apuesta por el Elche había sido Todo un acierto. Vamos a ver si el eh, colombiano tiene la oportunidad de debutar hoy, incluso de salida en el once titular. Recordamos que el partido Valladolid Elche, trascendental, para la permanencia del Elche se disputa hoy a las 7 desde las seis y media. Lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca en una nueva edición de Marcador. Hasta luego.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 Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Constru the Pot, Restaurante Franja Estadio, Carácter, Box Mecánica Reyes, Mercat Central Delch, de Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este martes a las seis y media, Valladolid Elche en Marcador.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 Muy buen día. Ya tenemos cambios a la vista. A partir de mañana miércoles comenzarán a llegar sistemas frontales de origen atlántico. De momento, durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados. En el último tramo, eh, bancos de niebla, sobre todo en el sur del Camp de eh, Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, eh, prácticamente no han bajado de los 7 grados. En eh, Matola, una temperatura que ha rondado los 4 grados, 5 en derramador, 6 en la valla, 5. ...en Valverde, 7 en Santa Pola... Por delante una jornada de nuevo marcada por la estabilidad atmosférica con predominio cielos despejados, apenas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento en calma de componente oeste por la mañana, a partir de mediodía y ya por la tarde se activará el viento flojo de componente sur. Hoy alcanzaremos temperaturas algo más elevadas que las de ayer. Aquí en la ciudad esperamos una máxima muy próxima a los 18 grados en buena parte del territorio alcanzaremos los 18-19 grados. A partir de mañana miércoles comenzarán a llegar sistemas frontales de origen atlántico desgastados, nos van a aportar nubosidad, de hecho mañana durante la segunda mitad del día tendremos nubosidad en aumento con cielos muy nubosos o cubiertos, el viento todavía flojo, temperaturas a la baja máximas en torno a los 16 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 7 grados. Jueves, viernes, mayor aporte de nubosidad. El viernes se podría escapar alguna gota, temperaturas no muy bajas, en torno a los 19 grados. El sábado seguirá llegando nubosidad, temperaturas en torno a los 18 grados. Y ojo al viento, jueves moderado, rachas de 40 km por hora. El viernes podríamos superar los 70 km por hora. Y el sábado continuaremos con rachas que van a rondar los 50 km por hora. ¡Hasta luego!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 ...101.4... tele Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...son las 10 y 33 minutos... ...de la mañana... ...y entramos ya en la recta final del programa... ...La Glorieta... ...contándoles que este jueves 21 de enero... ...se celebra el Día Europeo de la Mediación... ...y por ello... ...a lo largo de toda esta semana... ...el Colegio de Abogados de Elche... ...ha programado diversas actividades dirigidas a fomentar la negociación frente a la confrontación para resolver los conflictos judiciales y de esta forma aliviar los atascos en los juzgados. Una forma de divulgar la figura de la mediación es precisamente dando a conocer esta herramienta y qué mejor forma para hacerlo que a través de esta entrevista que les ofrecemos con la presidenta del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, María Dolores Martínez Mena López... ...muy buenos días... ...buenos días, buenos días Rosemary... Eh, ...llevan varios años apostando por la mediación... ...de hecho han creado desde el propio Colegio de Abogados... ...un centro que usted mismo preside... ...para resolver los conflictos... ...y evitar que estos acaben, como hemos dicho... ...en los juzgados... ...pero, ¿qué se ha conseguido en Elche... ...durante todos estos años... Eh, ...a través de la mediación... ...se ha conseguido implantarla... Bueno, eh, primero decir que el centro, bueno, primero agradecer a Radio Marca y a Teleels, en nombre también del Colegio de Abogados y del Centro de Mediación del Cemicae, contactar con nosotros precisamente para en estos días que se celebra la mediación pues para impulsar verdaderamente este método de resolución de conflictos que, que, que a día de hoy sigue siendo tan desconocido. Es cierto que, el, como bien dices, el Colegio de Abogados tiene un centro de mediación, que es el Cemicae que ya cumple, va a cumplir el día 23 de enero ocho años, Y que, eh, pero también es cierto que desde incluso antes de, de esta fecha el, el Colegio de Abogados contaba ya con mediadores porque creía en, este, eh, en esta vía de resolución de conflictos, que de hecho ahora nuestro nuevo proyecto que existe de modelo de modernidad de justicia pues hace también hincapié en la necesidad de la mediación y de los métodos adecuados de, de resolución eh, de conflictos. Eh, es verdad que sigue siendo una gran desconocida, por eso tenemos que impulsar la mediación desde distintos ámbitos, así eh, no solamente a través de estos actos que, que agradecemos por los medios de comunicación, sino con pues, intervenciones también eh, en mesas redondas como la que vamos a celebrar, la que vamos a hacer participar también incluso a la universidad, porque creemos que es un sitio muy importante para que se produzca realmente un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones. Evidentemente estamos ante una nueva sociedad y, y estos, todos estos cambios se ven reflejados en que nuestra justicia pues a lo mejor no se adecua realmente a la nueva situación que estamos viviendo o que hemos vivido en los últimos años. Precisamente ha puesto el foco en la universidad. Quizá la mediación todavía no acaba de arraigarse en la sociedad, en esta sociedad española y en esta sociedad ilicitana porque los abogados no estudian a lo largo o no se preparan precisamente para mediar, sino para resolver eh, conflictos, sino para negociar? Pero ya no solamente de los abogados, que sí que es verdad que es cierto que desde la universidad pues, se debe... ...se deben incluir en, las, en, en los grados de Derecho... ...se debe incluir pues, materias de resolución alternativa de conflictos, ...o sea, resolución o métodos adecuados de resolución de controversias... ...que es como lo denomina ahora el nuevo proyecto de justicia... ...pero ya no solamente los abogados que puedan conocer estas, estas vías... ...y utilizar estas herramientas para satisfacer... ...lo que son los intereses de su cliente... ...sino la propia ciudadanía... ...se tiene que, se tiene que producir un cambio realmente en nuestra sociedad... ...para que eh, pues haya un cambio de cultura... ...hacia el diálogo, hacia el consenso... ...porque realmente no es cosa de unos y de otros... ...yo creo que es cosa de todos... ...la mediación, yo estoy convencida... ...pero convencidísima Rosemary... ...que todos, todos, todos, todos las queremos... Todos, ...yo creo que si preguntamos a, quién, a, quién, a cualquier persona... Qué, qué, ...qué es lo que quiere... ...pues todos queremos una justicia ágil... ...una justicia rápida... ...una justicia más económica, menos costosa... ...con menos coste emocional y eso es la mediación, lo que pasa es que realmente como la gente pues, no, no sabe qué es la mediación, pues no puede reclamar ni requerir la mediación. Pues vamos a hablar de la mediación, ya que dicen lo importante que puede resultar incluso para menos dinero eh, y sobre todo emocionalmente, porque mm. cuando acudimos a los juzgados es cuando se declara la guerra con una parte, entonces qué mm. mejor guerra. que solucionar ese conflicto, Ese enfrentamiento a través de la negociación, el diálogo, aunque en una sociedad como en la que estamos viviendo, donde los políticos no dan ejemplo, me parece que, que ahí también pueda estar la clave de por qué esta figura no acaba de, de implantarse del todo. Pero vamos a, a conocer eh, cómo una persona puede, eh, cuándo se tiene que pedir la mediación. ¿Y, y sirve para todos los conflictos la mediación? Bueno, pues una de las ventajas que tiene la mediación es que se pueden resolver gran cantidad de conflictos, a excepción de eh, violencia de género, ¿vale? Y eso es una de las ventajas que se ha tenido mucho en consideración, por eso mucha gente que a lo mejor ha empezado a oír ahora, con ocasión de la pandemia, ha oído hablar por primera vez de la mediación, porque realmente se han producido cantidad de conflictos y se están produciendo incluso nuevos conflictos que antes no, no, no, exist no han existido o… O, o algunos que siempre han existido, pero ahora eh, de, verdaderamente se han multiplicado por mucho. Antes habían despidos, pero no la cantidad de errores que hay ahora. Antes habían incumplimientos en los regímenes de visitas de los hijos, pero no los que hay ahora. Antes habían desahucios por impago de, de rentas, pero no los que hay ahora. Entonces realmente eres un, era un, un método muy adecuado para resolver... Eh, muchos de los conflictos porque realmente es, eh, es crea satisfacción a las partes también es verdad que tenemos que decir que no es la gran panacea o sea, es verdad que, que la mediación eh, puede resolver eh, conflictos y puede resolver eh, el trasfondo de, de, de, de lo que en un pleito no se llega a alcanzar muchas veces porque los pleitos y los juicios pues resuelven, resuelven casos pero muchas veces no resuelven conflictos entonces esa es otra, una de las buenas ventajas que tiene Es verdad que eh, otra de las ventajas es que la mediación se puede, no solamente para cualquier materia, sino también en cualquier fase que se encuentre. Ya no el conflicto en sí, es decir, conflictos que todavía pues, no se han manifestado o se ha producido ya una escalada fuerte del conflicto, sino en relación con la vía judicial se puede acudir a mediación antes, durante y después de un proceso judicial. Y eso es una ventaja muy importante. También es, es cierto que, con independencia de eso, aunque la mediación, porque es voluntaria, se desista y no se quiera continuar, pues otra de las ventajas es que la vía judicial siempre va a quedar libre para poder acudir a ella. Es voluntaria, pero ha citado que hay un nuevo anteproyecto. ¿Qué pasa con, con las leyes? ¿Por qué la mediación eh, tarda tanto en...? ...en, en norm, normalizarse o regularizarse con una normativa? En estos momentos, ¿cómo se está legislando la mediación? Pues, si hay un eh, nuevo anteproyecto. Sí, sí es un ejemplo claro de que porque tengamos una ley las cosas no funcionan. O sea, la ley hace falta de un impulso, de un trabajo y de un cambio para que la ley pueda... ...y los ciudadanos puedan buscar ese método de resolución de, de conflictos y reclamarlo... Ahora mismo el plan de justicia que se presentó, pero que se presentó incluso antes, antes de esta pandemia, que lo presentó el ministro de Justicia en febrero del 2020, o sea, antes de, de comenzar con, con esa situación en la que nos vemos ahora mismo abocados, pues ya hablaba de la necesidad de un cambio y de un nuevo modelo de justicia, porque todos sabemos que lamentablemente en estos últimos años pues la justicia no es que no haya funcionado bien o no ha funcionado como debía. Entonces, se estaban produciendo muchísimos colapsos, que se está produciendo verdaderamente un recelo por parte de la ciudadanía hacia, hacia el modelo de justicia. Entonces, lo que se está pretendiendo ahora mismo, y el anteproyecto se aprobó el pasado 15 de diciembre, es eh, un modelo de justicia en la que cobra cierto protagonismo, ya no solamente la mediación, sino los, la actividad negocial, o sea, métodos, adecuados de solución de, de controversias, es como lo están denominando ahora. Quieren que eh, a lo largo de, de, de estos años se pueda implantar la, como trámite previo a iniciar una vía judicial, de tal manera que eh, cuando un asunto es entre en el juzgado se pueda dirigir a cada uno de los métodos o podamos elegir distintos métodos para resolver ese conflicto. O sea, que se haga obligatoria esa mediación. ¿Usted le parece bien que sea un trámite obligatorio? Bueno, eh, el trámite obligatorio nunca podrá ser, la en el caso de la mediación, ya no estamos hablando porque la, el, el este proyecto no solamente habla de mediación, sino habla de actividad negocial. ¿eh? Pero lo que es la mediación nunca podrá ser obligatoria o no debe ser obligatoria. ¿Por qué? Porque verdaderamente una de sus ventajas y de sus fortalezas es la voluntariedad. Alcanzar acuerdos voluntariamente hace que se cumplan. Basta que te obligan a hacer algo para que realmente a lo mejor no lo hagas. Entonces… Esa obligatoriedad, sí yo estoy, vamos, creo que únicamente pensando en el punto de vista de obligatoriedad, a esa sesión primera, a esa sesión informativa previa, al objeto de poder conocer este método de resolución de conflictos, es a lo que se está refiriendo esa obligatoriedad en los anteproyectos, porque es verdad que la voluntariedad está por encima y es uno de los principios básicos de la mediación. claro Y aparte, ¿es voluntaria y es gratuita la mediación? ¿O hay un coste para quien eh, la utiliza? Bueno, ese es otro de los, de, de los problemas que estamos teniendo también en el impulso de la mediación. Verdaderamente no se puede impulsar este, modo nuevo, este nuevo modelo de justicia si no es accesible a, a, a, a todos. Verdaderamente sí que se está ya barajando la posibilidad de, de, de introducirlo en el turno oficio para que todos aquellos que no tengan los medios suficientes pues puedan acceder a la mediación, pero ahora mismo realmente no, no, no está cubierta por el, por, por el beneficio de justicia gratuita. Pero yo creo que en breve, en breve lo, lo va a estar. ¿Y los abogados están, defiende, son los que defienden la mediación o hay quien prefiere la, el enfrentamiento? Porque consiguen, no sé, más beneficios, más minutas. ¿El abogado está concienciado con la mediación? Pues el abogado eh, ya se está produciendo un cambio, ¿eh? porque nosotros ahora es, en las muchas de las mediaciones extrajudiciales que han entrado en el juzgado en este último año, observamos que han sido de mano de abogados. Pero sí que es verdad que a lo mejor ese recelo que tiene la abogacía en general puede ser por el gran desconocimiento que tienen de la mediación, que no es más que una herramienta en mano de, de ellos para poder satisfacer los, los, los, los intereses de su cliente. Entonces… Es verdad que lo que nos hace falta es no solamente concienciar a la ciudadanía, sino concienciar también al resto de los operadores jurídicos, a jueces y, y abogados. Me consta que desde el Consejo General de la Abogacía se está, haciendo, se está trabajando al respecto, porque realmente el perfil del, del abogado del siglo XXI es un perfil totalmente distinto al perfil que se tenía antes de, de abogado. ¿Cuál debería ser el perfil del abogado del 2021, ya que se está cambiando también el modelo de la justicia? Pues un perfil, un perfil precisamente leyendo, nada más leer el, el, las primeras líneas del anteproyecto, es un perfil eh, negociador. Un perfil negociador ya negociando él directamente o bien recurriendo a herramientas como puede ser la mediación, la conciliación, otros métodos, otras prácticas colaborativas. Actuar también como un abogado preventivo del conflicto eh, y, como bien dice nuestro código deontológico, la verdad es que los abogados estamos obligados a informar a los clientes de los distintos métodos de resolución que, que, que existen y las ventajas que pueden existir entre uno y otro. Y, en la medida de lo posible, evitar el pleito, si no es necesario, porque, claro… Habrá asuntos que sí que encuentren la solución en la vía judicial, pero habrá otros que, que lamentablemente no, no lo van a encontrar. Pues esto es limpiar la imagen del abogado, de la que se tiene o se ha tenido en los últimos años, porque siempre se ha dicho que el abogado a veces eh, es el que quiere buscar el pleito, el que lleva al cliente al pleito. Pero Rosemary, yo haría ahora una pregunta y una reflexión que no ha cambiado en los últimos años, ya no, ya no hablando de estos últimos meses. Sino en los últimos años se están produciendo unos cambios eh, pero, eh, brutales. Entonces, en, en todas las profesiones, sí. realmente pues, todo cambia y, y, y es así, es que debe ser así. El derecho, de hecho, y la justicia es la misma. La, la, la propia justicia es la que se ha dado cuenta y la justicia que, en la que se ha creído y se ha tenido confianza durante mucho tiempo pues ahora mismo no se adapta a la nueva sociedad. Y desde el centro que usted preside, eh, se hace algo, aparte de evidentemente de actividades divulgativas, se hacen actividades formativas precisamente para cambiar ese perfil del abogado o para formar al abogado en la mediación. Por, por supuesto, por supuesto que hacemos, incluso pues hacemos charlas, webinars, intervenciones para, para concienciar a los abogados, primero de que tienen muy a mano esta herramienta que da unos resultados magníficos, entonces eh, nuestros, nuestros abogados en concreto y desde nuestro colegio, pues sí que les hacemos partícipes de la necesidad y la conveniencia de acudir a mediación. ¿Hay datos? ¿Tienen ustedes datos? Eh, porque hemos empezado la entrevista diciendo si en estos últimos ocho años, incluso más años que llevan ustedes eh, potenciando esta figura, si han conseguido eh, resolver conflictos, ¿qué tipo de conflictos son los que se han resuelto? Y usted, supongo que si preside el centro, es porque ha mediado, ha negociado cuál es la satisfacción o si nos puede poner un ejemplo práctico cuando ha conseguido resolver un conflicto Y, ...y no llevar a ambas partes al juzgado? Bueno, me has preguntado varias sí, cosas. Sí, sí. <risa> Muchas cosas. Vamos a hablar de las estadísticas, pero de manera muy breve... ...porque las estadísticas en mediación tampoco nos gustan mucho... ...porque los números no suelen ser muy positivos. Pero realmente sí que estamos observando como... ...durante estos 20 años que lleva la mediación familiar... En, en, ...sobre todo porque empezamos en, con mediación familiar... ...con la ley del 2001 de la Comunidad Valenciana incluso antes de existir esta ley estatal de mediación del 2012. Sí que es verdad que, que, que ha ido todo muy lento, muy despacio, pero en los últimos años se ha notado un incremento importante. Yo me voy a referir solamente porque hemos hecho así, hicimos un estudio, aunque no, no, no, no se ha podido terminar porque nos queda este último trimestre, una comparativa del 2019 y el 2020. Pues bueno, en el 2019 eh, podemos decir que extrajudicialmente… En el, en, el, en el Colegio de Abogados han entrado mmm, el doble de las mediaciones que entraron en el año pasado, a fecha de octubre, ¿vale? Uh -huh. Y intrajudicialmente, si bien es cierto que desde el 2010 el, los mediadores del Colegio de Abogados de Elche llevan a cabo y el, el, la, las mediaciones del Servicio Familiar Intrajudicial, eh, sí que es cierto que... Eh, con ocasión de la mesa que se celebró precisamente el año, el año pasado, en, en, en esta semana de la mediación, fueron muchos los, los jueces que se pusieron en contacto con el CEMICAE porque estaban interesados en eh, que se realizaran mediaciones. Y, de hecho, en el mes de junio del año pasado se comenzó a hacer mediaciones penales en el juzgado del Che para delitos eh, leves, con unos resultados bastante positivos. Uh -huh. Entonces, eh, nos vimos de repente, pues, aunque coincidió con esa situación de pandemia, que eran varios los jueces que estaban convencidos de que con sus sentencias pues, había muchas veces que no estaban resolviendo los dos conflictos y que querían pues, conocer y derivar a mediación. Entonces, los números, por ejemplo, en el 2019 se derivaron 70 asuntos a mediación y este año, a fecha de, de octubre, se han derivado 82, teniendo en cuenta que hemos tenido unos meses que el juzgado está cerrado. ...por tanto, al menos esa derivación... ...o ese impulso, esa concienciación... ...por parte de los operadores jurídicos... ...pues está cambiando. Y si los jueces lo están apoyando... ...están convencidos ¿Alguien? de que la mediación puede... ...es el antídoto ante el atasco judicial... ...que buena falta hace en momentos como estos. Ya, pero Rosemary, tampoco podemos pensar... ...que la mediación eh, es para desatascar los juzgados... ...porque yo pienso que se podría desatascar... ...de otras muchas maneras, la, la mediación tiene muchas ventajas y esa es una de ellas, por supuesto, y más en la situación que nos encontramos ahora mismo, pero en la mediación lo más importante es que las partes resuelven su conflicto de manera satisfactoria. Yo creo que eso es lo más importante, con un menor coste emocional, Pues ponga, eso es lo más importante. Pues María Dolores, ponga usted una historia, ¿puede contarnos una historia de cómo la mediación no solo sirve para desatascar, sino también para resolver un conflicto? Y ya no para resolver, sino para gestionar y aprender a gestionar ese conflicto. Yo puedo hablar de dos en concreto, pero porque nos, nos impresionó tanto a mi mediadora como a mí cuando hicimos la mediación. Quisieron eh, hacer, hablar con nosotros en privado, que siempre se puede, y aunque no alcanzaron un acuerdo que su idea era no continuar con la mediación, porque se trataba de una ejecución, bueno, por, por, sí, sí. por los motivos que ella consideró, porque es voluntario pues, pues lo, lo que sí que nos agradeció era el espacio de diálogo que habíamos, que habíamos creado y lo a gusto que se había sentido expresando y exponiendo todo en, en, en, ese, en ese espacio. Eso la verdad es que da satisfacción. Y, y no por parte de uno solo, sino es que casualmente cuando se escucha una de las partes de manera privada, se, se escucha también la otra parte, y la otra parte nos transmitió lo mismo. La verdad es que nos dio mucha satisfacción. Y luego, eh, realmente, la gente que alcanza acuerdos... Eh, no solamente están contentos las propias partes, por supuesto, sino que los propios abogados nos, nos felicitan, pues, por, porque realmente pues, hemos ayudado a una cosa que a lo mejor estaba, eh, a, a, a, estaba muy atascada, pero porque no existía esa comunicación. Y, y en la mediación lo que se busca es que las, los mediadores facilitan ese espacio de diálogo. Y entonces, pues muchas veces que ese escuchar, ese hablar pues es lo que falta muchas veces para alcanzar acuerdos. Y tanto diálogo y consenso, eh, María no. Dolores. Eh, ha citado antes, cuando he dicho que la mediación hay evidentemente asuntos que es imposible, inviable, como la violencia no. de género o los no. delitos muy graves, penales. Pero, no, por... delitos, delitos muy graves, nos sorprenderíamos a algunos ¿Ah, que ¿sí? se están derivando a mediación, que no es en el cheque, que no, yo no voy, a, no, no voy a entrar de eso porque tampoco nosotros estamos ahora trabajando con delitos leves, pero no porque no se puedan mediar en delitos graves. ¿eh? Uh -huh. O sea que no, también no, se no, podría mediar. Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, sí. Pero eh, quizá los asuntos más difíciles para la mediación eh, pueden ser aquellos conflictos familiares. No es, que, no, no, son los, ...no es que sean los más difíciles... ...sino que son los más difíciles de resolver... ...yo creo que en la vía judicial... ¿Sí? ...no en la mediación... ...porque realmente hay un trasfondo emocional... ...que una norma no va a resolver... ...y esa es la realidad... ...y esa es una de las cosas que... ...que desde familia... ...siempre que he intervenido ...nuestra juez de familia... De, ...del juzgado número 6... ...que está muy promediación mediación... ...pues lo ha dicho en reiteradas ocasiones que ella es consciente de que muchas de las sentencias que ella está resolviendo no está resolviendo el conflicto. Pues eh, lo dicho, es importante saber que hay abogados que buscan esa negociación y clientes que pueden estar abiertos a la negociación porque hay beneficios, no solo para los jugadores, sino también hay beneficios claro. económicos, Y emocionales, que esos son a veces los que más nos importan. Y después de una situación de pandemia como la que estamos sufriendo. Pues sí. María Dolores eh, Martínez Mena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca.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 En cualquier momento del día, a Darbetetería Gastrobar, comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. A Darbetetería para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, a Darbetetería Gastrobar, calle Mayor de Raval 4, Elche. Hay días buenos y... días todavía mejores, como los SEAT Days. Empieza bien el año con SEAT Serrauto y Oleza Motor. Del 21 al 23 de enero, liquidación de stock de vehículos de 2020, con descuentos de hasta 11.500 euros en toda la gama SEAT. Y con tu híbrido, llévate de regalo el Wallbox y la instalación eléctrica. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Y Oleza Motor, en Orihuela.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Quedan ya dos minutos apenas dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana con 11 grados de temperatura ponemos el punto final al programa La Glorieta Rosa Lucas ya está preparada para realizar su programa entre amigos y nosotros mmm, damos un salto en el tiempo para saltar con tequila hasta mañana